Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 en FM en Valencia, Estado Carabobo, allá es los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y en Ciudad Guayana a través de Radio Eléctrica 97.7 FM, allá los domingos de 8 a 9 de la mañana. También puedes escucharnos a través de radionex.com, eh, visitar nuestro blog libreriasónica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos otra vez de libreriasónica.gmail.com o twitter. .com. Música, Isabel. Uy, hoy abrimos el programa escuchando Moonlight Serenade, uno de los temas inmortales de Glenn Miller, músico estadounidense quien falleciera el 15 de diciembre del año 1944. Un virtuoso del jazz y el swing. Otro de sus temas legendarios es ese que es muy sabroso, que es In the Mood. In the Mood. Yo estoy embelezado, disculpa que te cambie el tema, estoy embelezado con tu bolígrafo, Linsa. Ah, el, el bolígrafo de Michael de, Jackson. O de Lady Gaga. Sí, es <risa> que es un bolígrafo que ustedes no están viendo, que es hecho como de puros espejitos, como esas bolas de las discotecas. Oye, ¿qué te parece si le tomamos una foto y lo bajas en Facebook? <risa> Tú o le lo... tomas una foto y la pones en el Twitter. O lo pago... Ah, ¿me das permiso? Claro. Ah, perfecto. Bueno. Ese fue un regalo de cumpleaños este año de una amiga muy querida del colegio donde estudia mi hija hija y no nos habíamos visto en vacaciones y me lo regaló este último trimestre empezando el año escolar. Bueno y como es costumbre vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales que van desde el 13 de diciembre a Hasta el 19. el 19, y comenzamos comentándoles que en esta fecha, 13 de diciembre, nacen en 1797, Heinrich Hein, poeta alemán. Y en el año 1935, Adelia Prado, poeta portuguesa. Fallecen en esta fecha, en 1823, Antonio Nariño, escritor y político colombiano. Y en 1863, Christian Friedrich Hebel... Escritor alemán. Oye, de la Navidad te dio duro con, con la gripe, el no, frío, ¿no? No, no fue la Navidad, eso fue las lluvias de noviembre. Las lluvias de noviembre. Y también fallece en esta fecha, 13 de diciembre, 1988, María Teresa León, escritora española. 14 de diciembre quienes fallecen. En el año 1984 el poeta español Vicente Alexandre, Premio Nobel de Literatura en el año 1977. También fallece en esta fecha un año después, en 1985, Antonio Tobar, lingüista español. 15 de diciembre. Nace en el año 1503 uno de los escritores más conocidos en todo el universo. Alguien sea, por, al que al menos uh -huh. siempre he oído hablar de él. El escritor de profecías Nostradamus Y nace unos cuantos siglos después, en 1932, la novelista irlandesa Edna O'Brien El 16 de diciembre, en el año 1775, nace la escritora inglesa Jane Austen En 1902 también nace Rafael Alberti, poeta español en el año 1917, uno de los favoritos de nuestra amiga Ileana Gómez Berbesí, es. el escritor inglés Arthur C. Clarke. Oye, y ya que tocas el tema y recuerdas a nuestra amiga poeta y escritora Ileana Gómez Berbesí, ¿viste la portada del libro? Sí, Alto. la vi un poco oscura. Sí, muy oscura. Una portada púrpura, oscura, con el título en negro. Mm, se hace difícil a la vista. Lo digo porque incluso en la feria del libro, cuando yo fui a comprar mi ejemplar, Como no podía acceder hasta el lugar por el sentido le dije al muchacho, mira, pásame el libro, esa que está allí púrpura, que dice, alto y no respire, cuando por fin logra dar con él y me lo da, me dice, caramba, señor, pero es que no se lee el título. Ahí lo dejo. quien también nace el 16 de diciembre? Bueno, en 1928 también nace Philip K. Dick, escritor estadounidense. Pero ustedes sáltense eso de la oscuridad de la portada y claro, claro. la novela y adentro es... Maravilloso Fallece un 16 de diciembre en el año 1991 El escritor italiano Pier Vittorio Tondelli También fallece en el año 2001 Stefan Heim, escritor alemán 17 de diciembre hoy en esta fecha bien interesante Prefiero que usted es una chica navideña Que usted misma dé el, el comentario Pues esto es un clásico El un 17 clásico. de diciembre de 1843 en los Estados Unidos de América Charles Dickens publica por primera vez Su libro A Christmas Carol Así Canción es. de Navidad Más versiones imposible Hasta Mickey Mouse tiene una versión Hasta Mouse. Nace en esta fecha El 17 de diciembre de 1873 For Maddox For Novelista inglés En 1905 Erico López Verísimo Escritor brasileño Y en 1937 también nace John Kennedy Toole Novelista estadounidense Fallece en esta fecha, 17 de diciembre, en el año 1830, pues, inevitable mencionarlo, el nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria. Así es, también fallece en 1894 Juan León Mera, escritor novelista y crítico ecuatoriano. En el año 1897 el escritor francés Alfonso Daudet, Así es. Pasamos al 18 de diciembre. quienes nacen? Nacen en 1913, Alfred Bester, escritor de ciencia ficción estadounidense. El escritor británico en el año 1939, el escritor británico Michael murcock Y también nace en 1948, Angela Sommer Budenburg, escritora alemana. Que si usted quiere hacer un regalo para un niñito en esta Navidad o para un joven, búsquele la serie del Pequeño Vampiro, escrito por Angela Sommer Budenburg iba a disfrutar ah, muchísimo ciertamente así es y dónde nos quedamos en el 19 de diciembre en el día de, exactamente 19 de diciembre tal día como hoy tal día como hoy en, el, en los nacimientos, por supuesto. En 1861, nace Ítalo Esbebo, escritor italiano. En el año 1910, el escritor francés Jean Genet. José Lezama Lima, escritor cubano, también nace en esta fecha, 19 de diciembre, pero en el año 1910. Y en 1932, el escritor mexicano Salvador Elizondo. Así es, y quienes fallecen, y con esto cerramos nuestras efemerides semanales, Elisabeth. En el año 1848, la escritora británica Emily Bronté. Uh -huh. Y en 1940 también fallece Tomás Carrasquilla, escritor colombiano Sabes que Cumbres Borrascosas de Emily Bronte es una de las novelas que yo recuerdo Así con más claridad de las imágenes literarias que armaba la escritora De cuando yo era adolescente y la leí ¿La leíste siendo adolescente? Sí, en ese periodo romántico de los adolescentes Pues Cumbres Borrascosas es perfecto <risa> Es una lectura recomendada y quizás hasta obligatoria Bueno, dentro de las noticias para ir a la, a la lectura Eh, brevemente comentamos que el ganador de los libros breves de Daniela Jaimes Borges y La Vida Mientras Tanto y otros relatos de Edgar Ferreira arévalo fue Jonathan Ochoa, cuya cédula de identidad es 18.813.833. Que por cierto, el día que grabaron Daniela y Edgar... Cayó un aguacero. Uy, verdad que, que salimos sí. de aquí del estudio a las 4 de la tarde y a las 6 todavía estábamos en Plaza Venezuela. Del palo de agua. Sí. Así oh, es. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en nuestras lecturas? Bueno. Pues en nuestras lecturas hoy Jason leerá Unidad en ella, un poema de Vicente Alexánder. Cuerpo feliz que fluye entre mis manos. Rostro amado donde contemplo el mundo, Donde graciosos pájaros se copian fugitivos, Volando a la región donde nada se olvida. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, Porque quiero vivir en el fuego, Porque este aire de fuera no es mío, Sino el caliente aliento que si me acerco quema Y dora mis labios desde un fondo. Deja, deja que mire, teñido del amor, Enrojecido el rostro por tu purpúrea vida Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas Donde muero y renuncio a vivir para siempre Quiero amor o la muerte Quiero morir del todo Quiero ser tú, tu sangre Esa lava rugiente que regando encerraba Bellos miembros extremos Siente así los hermosos límites de la vida Este beso en tus labios como una lenta espina Como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. Y eso fue el poema Unidad en ella de Vicente Alexandre, Acompañado por Adelita, de Francisco de Asís Tárrega e Ixea, mejor conocido como Francisco Tárrega, quien falleció un 15 de diciembre, pero en el año 1909. Un extraordinario compositor y guitarrista español. Y si tienen la oportunidad de acercarse a uno de los poemarios o trabajos de Vicente Alexandre, me disculpan si no es el título, estoy casi seguro que es así, yo les recomiendo leer Tus labios como dagas. Creo que ese es el título. Eh, después lo reconfirmaré, pero pueden buscarlo bajo este nombre. Y es una joya, bueno, Vicente Aleizandre, de la misma época, de la generación del 28, eh, también premio Nobel de Literatura. Bueno, con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario en librería sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM.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 Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Edith Piaf, cantante francesa que nació el 19 de diciembre del año 1915, pero en esta ocasión es una excelsa versión del trompetista Louis Armstrong. Hoy viniste jazzístico. Sí, ¿verdad? Muy rica esa versión. Riquísima. Y hoy no vamos a tener un entrevistado. La verdad, con razón. Los entrevistados van a ser... Luis Enrique me está haciendo más señal que un fiscal de tránsito. Bueno, ¿y qué me dice? Claro, disculpa Luis Enrique, tienes toda la razón. Es que normalmente viene nuestra... Entrevista en este corte. Nuestra entrevista en este corte. Y entra la presentación, la presentación de la entrevista. Pero no, porque hoy le vamos a regalar a nuestros oyentes, nuestras humildes sugerencias de lectura, lo que nosotros, Linzabel y yo, acostumbramos a llamar nuestro resumen de lectura de este año pasado. 2010 Sí, hacer un repaso por las cosas que leímos, que nos tocaron, que nos gustaron Las que releímos, porque este año a mí me tocó releer mucho, mm -hmm. no sé, fue un año de muchas relecturas Bueno, lecturas. comienza usted Bueno, voy a empezar por una lectura que me atrapó y me gustó muchísimo Y fue un libro cortesía de Randos Jaume Mondadori, de la editorial Lumen Que es la biografía de Wangari Matai, quien fue premio Nobel de la Paz en el año 2004 Precisamente por el trabajo que hago con la rana encantada con la promoción de lectura para los niños eh, Estábamos haciendo el programa de postales para la paz Y quise introducirles pues a esta activista por la paz africana Y leí precisamente por eso también Wangari y los árboles de la paz Que publicó Ediciones de Caré Al leer la biografía de Wangari Matai Uy es impresionante, que inspiradora qué tesón, qué belleza la esperanza y cómo ella pensó que por sembrar un árbol ella podía cambiar su pueblo y se empeñó en esa idea y fue perseguida política por la idea de sembrar árboles y rescatar eh, la, que su país se dejara de convertirse en un desierto y rescatar la tierra para la siembra, para el, las áreas verdes y para que las mujeres de sus pueblos tuvieran dignidad. Me parece un libro extraordinario, Recomien lo recomiendo que lo lean ustedes como adultos, como jóvenes, y luego lo acompañen para compartir la lectura con sus niños, con Wangari y los Árboles de la Paz, de Ediciones Hecaré. Muy bien, bueno. mi turno, ¿verdad? Es tu turno, todo suyo. <risa> bueno, nosotros además, Lisabel, como hoy es domingo eh, 19 de diciembre, nuestro resumen de lectura puede servir como una sugerencia de regalo adicional, a nuestros oyentes Totalmente De manera que, bueno, están escuchando el programa y dicen Vamos a que nos sugieren los amigos de librería Sónica Bueno, estamos haciendo esta sugerencia Yo comencé el año 2010 leyendo El viaje del elefante de José eh, Saramago Y, bueno, yo tengo aquí breve copia de partes de las mm, referencias y reseñas que he hecho de estos libros eh, Yo comencé el año con este libro y comento que el narrador del texto, un cronista que forma parte de la pomposa caravana que atraviesa Europa y testigo fiel de los acontecimientos, en su particular lenguaje eh, muy al estilo medieval y otras tantas más bien moderno, es jocoso e irónico, va contando las peripecias del cornaca subro junto a las absurdas situaciones que se dan en el épico viaje de los humanos y el paquidermo que primero se llamaba Salomón y después lo rebautizaron y le colocaron el nombre de Solimán. Un libro súper entretenido. Después leí... Ah, ya va, antes que cambies el otro libro, vamos a recordarles a los amigos cómo se llamaba este este libro Ajá, que acabas de leer. Ah, no. el libro, eso fue el libro con el que abrí la, el, mis lecturas del año 2010, ¿no? El viaje del elefante uh -huh. de José Saramá. A mí me gustó mucho también ese libro. Bueno, después leí Viajes por el escritorium de Paul Oster. Eh, hay gente que le gusta mucho Paul Oster, hay quienes no, a mí me gusta. Imagínense que de pronto despiertan o toman conciencia de su propio presente y y no saben en dónde están, qué hacen en una habitación rodeada de algunos objetos, y que además de estos, están rotulados con sus nombres. O sea, la mesa dice mesa, la lámpara dice lámpara, la pared dice pared, etcétera Intuyen que no han hecho cosas muy buenas en su pasado, pero que no tienen la certeza de ello, y por tanto, el presente se les torna algo um, misterioso. después Fíjate que más o Ajá. menos en ese mismo tono absurdo, pero sin sabroso de lecturas, me, me estaba recordando que me tocó leer Porque lo compré, lo vi en la feria del, En el festival de la lectura Que se hizo en Altamira en, en Altamira? abril uh -huh. Y compré de Alberto Mangel el nuevo elogio de la, la locura. Nuevo de la elogio le de la locura. Uh -huh. Bueno, la lectura a veces también es una locura. Nuevo elogio de la locura. Que parafraseando el texto clásico de Erasmo. Ah, de Rotterdam, sí, de Erasmo Ajá, de Rotterdam. Eh, uh -huh. El nuevo elogio de la locura. Alberto Mangel toma como hilo conductor frases seleccionadas de Alicia en el País de la Maravilla. Y con eso va a ir banando los capítulos para hablar sobre que es la, la pasión por leer, ir haciendo como un mapa por sus lecturas y haciendo una pequeña conceptualización de cómo sería el lector ideal, pero sabrosísimo, pero como me, es el estilo gusta, de Mande. Oye, bien interesante, eh, tú hablaste de las relecturas y yo me prometo a mí mismo para el 2011 releer el elogio de la estulticia o la locura, es un libro increíble, extraordinario y este año yo me releí fue la única relectura no recuerdo eh, me releí me releí el mundo de sofía Ajá, de yo garer un libro estupendo también leí eh, las tramas de los lectores de paul silva boregar eh, lamentablemente no pudimos cuadrar con ella para, para el programa seguidamente leí Vampir, de la escritora joven la escritora colombiana carolina y Andújar. Y, lectura que compartimos. Lectura que compartimos aquí y leo brevemente. De niño lo que más me aterraba al irme a la cama era que me apareciera Drácula. Esperando su inminente presencia, bien sea con su capa negra o en forma de murciélago, me cubría todo el cuerpo hasta sofocarme y quedarme dormido bañado en mi propio sudor. Esa especie de masoquismo infantil me llevó a ver la inolvidable versión del temible príncipe de las tinieblas encarnado por Christopher Lee una y otra vez, y claro, ver a Bela Lugosi y un sinfín de versiones, incluyendo una que se hiciere en Venezuela a cargo de Raúl Amundaray. Bueno, este fin... libro vampir recupera muy bien la parte gótica de lo que es el vampirismo. Un uh -huh. libro que está muy bien hecho, es el único libro de vampiros que... Que he leído, confieso mi, mi no sé, mi pecado, sí, es mi como inicio. Que entró en toda esta saga sí, de la porque... mora de los vampiros, pero Carolina Andújar se dio a la tarea de hacer una investigación y rescatar esa atmósfera gótica, Totalmente. sensual, que de ese vampiro Que tú sientes clásico. y conoces del vampiro clásico de Bram Stoker, uh -huh. correcto. Bueno, también están las otras sagas que el año pasado estuvieron en su pleno apogeo uh -huh. Y que tratan el vampirismo más hacia la relación amorosa oh, sí. y de la rivalidad de clanes ¿Qué más leíste? Mira, hablando de vampiros, leí un libro que tiene un, un relato que se llama Una de vampiros que precisamente tiene que ver con ese miedo infantil a que un vampiro te ah. chupe la sangre. Y cómo entonces se protegía el autor de este relato, que es un tanto ficción, un tanto autobiográfico, para no ser mordido por un vampiro, puesto que do debía dormir, en un corredor de una casona en la Asunción, desprotegido de paredes, en una hamaca. Y solitario Además que cuando uno está como No sé si te pasó Pero uno cuando es niño Es medio masoquista, ¿no? no Sabes y... que no puedes ver esa película Porque no vas a dormir Y tú buscas la manera de verlo escondidas Si te lo tienen Es que es el gozo ¿no? El gozo de saber que eres grande Para no tener miedo Y que puedes ser valiente Para superar ese miedo Pero mentira Cuando apagan no, las luces no, Te no, vuelves no. chiquito otra vez sí, sí, así es Sin embargo aquí en este relato Que se llama Una de vampiros Y que pertenece a Margarita Infanta el libro de Francisco Zuniaga que recientemente editó Literatura Mondadori, pues Francisco nos cuenta su relación con los vampiros a través de la mitología popular de esos cuentos de vecinos Hay un vampiro en la isla, hay un vampiro en la isla, ni siquiera fue de la televisión y eso por supuesto exacerba la imaginación de cualquier de niño De Porque ese vampiro no, es corpóreo Es el mito del vampiro Y todo mm. lo que se va tejiendo a alrededor Más o menos así como fue en una época con el Chupacabras Y ese libro que tienes allí Bueno, yo pretendo cerrar el 2000 No pretendo, o mejor dicho No, pretendo cerrar este año 2010 eh, Con ese libro incluido Dentro de mis lecturas que no está acá Y bueno, yo continúo, después leí el último fantasma de Eduardo Lindo, el cual recomiendo, recomiendo ciegamente, un, muy buen libro, un sí. libro muy bueno. Después vino poesía, leí con el ala alta de nuestra querida poeta Patricia Guzmán, después leí La otra isla de Francisco Zuniaga, Estoy yéndome rápido porque sé que el tiempo va a ser bien complicado hoy. Ah, pero vale la pena detenerse un poquito en el ala alta, con el ala alta y, Bueno, yo lo que copié aquí de la breve reseña, a lo Moro no está completo. O deja la idea muy abierta Digo lo siguiente Después de leer con el ala alta de la poeta venezolana Patricia Guzmán Hago un ligero ejercicio de reflexión sobre lo leído Si bien es cierto que el texto se puede leer de una sentada Tanto por la disposición de los versos Sus espacios bien pensados Tanto por lo que refieren Lo que connotan Lo ideal es leerlo pausadamente Como si estuviésemos degustando Y es así un sublime canto poético. Así que si usted quiere leerse buena poesía, yo le sugiero leer cualquier texto o poemario de Patricia Guzmán, en especial este también con el ala alta. Mm, después... Bueno, y, eh, ¿y le cerremos este segmento. Uh -huh. Con otra recomendación para tener en línea, pues, en este segmento, los tres libros de Francisco Zuniaga. Hablaste de la otra isla, yo hablé de Margarita Infanta, y podemos cerrar con el pasajero de Truman. Ah, bueno, muy bien, me parece Eso. bien. Yo lo tenía un poquito más adelante porque yo hice aquí un acuse de leído, no de recibo, sino he leído mucho más adelante, no en el orden de, de mi de lectura. lectura. Pero válido, válido. Sí, eh, también está el pasajero de Truman... Excelente libro Y bueno, ya tú leíste Margarita Infanta Yo pretendo terminar el año eh, También con esta lectura Dentro de mis reflexiones Y, y referencias para los amigos de librería Sónica Sí, además que El Pasajero de Truman Es una novela divina Que usted puede recorrer De una manera tan fluida Y donde le están contando a su propio país De tal modo Que uno se queda asombrado De Cómo las reflexiones que uno hace De a través de esta novela que está ambientada en otra época, a veces se te tornan tan actuales. Así es, y con estas referencias y reflexiones de Lisabel, vamos a nuestro corte publicitario en librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en...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 guitarra Una de sus majestades satánicas, el señor Kate Richards, quien ayer, 18 de diciembre, arribó a sus 67 años de vida, nació en el año 43 y es tema sabroso, cocaine blues. Me encanta como canta. Sí, te gusta, ¿no? Sí. Y además que nada tan rico como una guitarra de folk tocando un blues como bien lo hace Kate Richards. Sí, esa voz gangosa me parece perfecta para esta canción. Sí, ¿verdad? Además que el ambiente afuera, la lluvia, la Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar hablando de nuestras lecturas, en las lecturas que ocuparon nuestro tiempo, el Linsabel, y también para nuestros amigos oyentes, de manera que mmm, si están interesados tal vez en hacer un buen regalo, un buen libro, quizás alguna de nuestras sugerencias adicionales le vaya como anillo al dedo, porque no, de hacerse uno de esos libros, oye, vamos a, a comprar ese libro que nos recomienda recomiendan Isabel y ya hizo en el orden de lecturas bueno, yo seguí con eh, los Rubai del poeta Eleazar León, Uy, una joya editada además por monte Ávila, después seguí con Desgracia de um, Coetzi y sabes que este año 2010 me dio por leer a Coetzi y para bueno, también compartir las lecturas en Isabel Y darte el pase, vamos a decirlo así. Después viene con Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini, que tiene una adaptación al cine muy buena, pero como suele suceder, eh, usted ve la película, le parece excelente. Después lee el libro y dice, oye, qué buena adaptación. No obstante, en el caso de la lectura del libro como tal, hubo un capítulo eh, estremecedor de Cometas en el Cielo que no está en, el, en la película. No sé por qué. Pero vale la pena Tanto el libro como como la película Y esto no me vayan a pensar que es un programa hípico Porque voy a decir, estos tres libros en línea Rubayats de Eleazar León Desgracia de Coetze Y Cometas en el cielo De Calet joseini ¿Qué más leíste tú? Bueno, yo también me metí este año En letras De orden eh, Mayor Porque seguí ese Esa Ese, ¿cómo, no, ¿Cómo lo diría? Es que se me fue la palabra Ese reto que nos impusimos de leer A Coetze Y leí esperando a los bárbaros Infancia y juventud Y después tuve que cambiar a otra lectura Porque es necesario Es necesario refrescarse sí, sí. Ah, pero no, no pero, sabía que habías leído infancia y juventud Sí, leí infancia de lo más ingenuamente Lo confieso ¿Por Ay, qué? El libro infancia, ¡ay, qué chévere! ¡Qué tierno! No, no, no, nunca pensé que fuera tierno porque ya tenía referencias de Ajá. Coetzee. Pero, ¿sabes el libro de Jets? Que es, también habla sobre su infancia y su juventud. Sé cuál es, pero no lo he leído. Yo pensé que iba a ir por ahí, ¿no? entonces dije, no, bueno, voy a leer Infancia. Voy a empezar por Infancia. Eh, yo hacía años había leído Esperando a los Bárbaros, o sea, que fue una relectura esta vez. Pero... Este... Esta segunda vuelta fue como más esclarecedora Pero a pesar de lo duro que puede ser la lectura De todos los knockouts que te lanzan como lector Es una lectura que se disfruta muchísimo Sí, sin duda Y fíjate tú que comentaste la palabra reto Y ahora que recuerdo el año pasado Yo yo recuerdo que bueno yo me puse un reto De aumentar mi, mi número de lecturas Yo recuerdo que el año pasado mi, mi meta la cumplí Fueron 40 libros y los leí Yo digo bueno, vamos a tratar de leer en el 2010 Pero Eh, 50 libros, 10 libros más. Sí, eso dijimos. Sí, y bueno, yo realmente no, no alcancé la cuota, no obstante llegué, déjeme buscar el número para no equivocarme, llegué a 41 libros, 41 libros que bueno, para el nivel de, de, de trabajo que llevamos es aceptable, y bueno, y continúo con estas referencias que no creo que pueda llegar a todas por el poco tiempo que, no, que tenemos en el programa, después seguí. Con el breve manual ampliado para reconocer minicuentos de Violeta Rojo. Buenísimo. Un muy buen libro, un libro que te abre las puertas a ese mundo, eh, digamos, de lo que es la literatura breve. Después leí La Huella del Bisonte, de nuestro amigo y escritor Héctor Torres. Después vino A la Sombra de las Muchachas en Flor, de Marcel Proust, que es el segundo tomo de En Busca del Tiempo Perdido. Después vino, fíjate, Seguí con Poesía, con Soledad Intacta, de Patricia Proust. Guzmán, déjame leer dos más y me comentas. Después leí del amigo Gonzalo y mi op Sam Tomé, Ausencias, Deja la noche y Vida y época de Michael K. de Coepsi. Ese es un libro mmm, duro. Si tú hablas de infancia en los términos, yo puedo decir lo mismo. Yo recuerdo que había leído primero Desgracia. Oye, fue un libro extraordinario, pero cuando leí Michael K., me parece Vida y época de Michael K., me parece un libro estremecedor, Superior A todas las imágenes Y todas las situaciones Que se presentan En Desgracia Imagínate tú Para aquellos que han leído Desgracia Y les parece un, un libro duro Bueno yo creo que Vida y época De Michael K Es más duro todavía Bueno fíjate Que toca de decir Inmediatamente que terminé Con esta serie de Coetze Ese respiro Lo tuve Releyendo El diario de Nijinsky Que publicó Fundarte Con la traducción De Rafael Cadenas Que es una belleza acompañado en paralelo con Soledad Intacta de Patricia Guzmán Y de verdad que ambos fueron un bálsamo sí mm. Para después esa lectura de post no, no, y siempre es bueno combinar las lecturas, ¿no? No siempre enfrascarse, por decirlo de algún modo, en un tipo de, de lectura Siempre es bueno combinar tal vez biografía, tal vez crónica, poesía, narrativa Fíjate que yo después de esto, después de leer Coexi, leí El rapto de la Odalisca Ay, sí, buenísimo. Es un me gustó. libro oye, muy bien hecho porque es que además muy bien es escrito, un escrito te provoca saber más. Claro, y además que Marelina pone dentro de su libro el Rapto de la Odalisca, todas sus buenas dotes de periodista y es un es un ensayo periodístico, un informe periodístico sobre el rapto de este de esta obra de de Matiz. Después leí Poesía, la vida vivida de Vinicios de Moraes, o sea, un libro sabroso. Eh, divino rico eh, de leer después vino nuevamente cohe con el maestro de petersburgo y claro estoy solamente diciendo los títulos porque bueno hablar brevemente de cada de cada libro es, es insuficiente y injusto para el propio libro de lo, de lo bueno que son después vino un libro que les recomiendo muchísimo muchísimo que se llama rapsodia gourmet que es de la escritora francesa muriel y Barbury, un libro que a aquellos que les gusta la buena comida, la buena mesa, eh, saber un poco más de, de los olores, de las fragancias, de la combinación de sabores a la hora de, de cocinar, esto es un, un buen libro. Pues fíjate que hablando de muy, muy buen libro, entonces voy a ir con tres libros de relectura, que son libros que no pierden su vigencia y que al volverlos a leer, al contrario, recobran valor y te dejan ver cosas que no habías visto antes. Uno de ellos es, es y es una de mis lecturas favoritas de adolescente también, como la que les había comentado antes de Emily Bronte, Cubagua de Enrique Bernardo Núñez, una de las primeras novelas de vanguardia en el país, con una ruptura temporal, una ruptura de espacio, con una dinámica narrativa Altamente exigente Pero qué rico el ambiente y la historia que cuenta Y déjame decirte que sobre Cubagua Yo la busqué en la recién terminada Feria del Libro y no la conseguí No, no la conseguí. encontraste no, no. Bueno, no. vayan la a la presta. cacería de Cubagua es que. <risas> Luego Otra relectura que tuve fue Hojas de hierba de Walt Whitman Y qué Impresionante Lo contemporáneo que es todavía Walt Whitman con su poemario Hojas de hierba Y en ese mismo orden de ideas, de poesía, leí un par de ensayos de Octavio Paz. Uno que descubrí en los libros de viejito del Banco del Libro, donde uno se lleva unas sorpresas fantásticas. Y en Diez Bolívares compré un libro de Octavio Paz, de un ensayo que se llama La Voz del Fin de Siglo, que es sobre la poética del finales del siglo 20 XX al 21 Y El Arco y la Lira, pues que es una referencia obligada para todos los que les gusta leer y escribir poesía. Así es, bueno, yo continúo con Viaje al Amanecer de Don Mariano Picón Salas y leo brevemente. Aquí nos conseguimos a uno de los ensayistas más prolíficos de Venezuela y Latinoamérica de todos los tiempos, en su ambiente natural, atravesando su adolescencia y juventud con mirada precisa para describir entornos, Y situaciones que lo rodearon Y así sigo Viaje al amanecer de Mariano Pico Una joya Después leí los materiales humanos De ¿Qué? Leonardo Padrón Ese se me había olvidado en la lista y de Poesía, la que lo leímos, sabrosa, entretenida eh, Leonardo tuvo el gesto eh, La gentileza de recibirnos en su hogar Para grabar la, la entrevista Después leí La noche llama la noche de Victoria de stefano Luego el arquero dormido Lo tengo en la lista De Nodio Quintero En este compilado de cinco narraciones están con clara presencia Las anécdotas, las emociones Los conflictos que cada personaje vive en las diversas tramas Estos elementos a la vez van de la mano De un factor primordial dentro de este imaginario En un imaginario en miniatura Y que hacen del mismo un aluvión De ideas, me refiero a la velocidad Con que el autor cuenta cada historia Como si el tiempo fuera insuficiente Y hubiera que contarlo todo antes De un virtual pitazo final Ese es un libro vertiginoso Sí, sí Después el libro que no recomendaría a Que ver. yo eh, les diría a mis amigos de librería Sónica Si van a la librería, bueno, bajo su propio riesgo Riesgo y, y, y, y responsabilidad Pero yo no les recomendaría leer El símbolo perdido de Dan Brown Lo tengo aquí en mi lista, yo lo leí El libro iba mm, eh, entespectivo Iba con una fuerza narrativa muy buena Muy interesante, muy fílmico pero después de la mitad del libro se viene abajo, me parece a mí, y al final me parece horroroso. Yo no lo recomiendo, pero es el libro que yo no recomendaría leer. También leí Lugar de Pasaje, poesía, en este caso, de María, María Auxiliadora, Álvarez. Auxiliadora Álvarez. Excelente antología de una de las mejores poetas venezolanas, Editada por Monte Ávila sí. Con una selección muy cuidadosa Esa colección altazor de Monte Ávila De verdad, pónganle la mirada Porque está muy bien Cuidada editorialmente Y en este último minuto, ¿qué libro no recomendarías? ¿Tienes uno en mente o lo piensas y vamos al corte publicitario? No, vamos a pensarlo porque la verdad Es que no se me ocurre nada, dice nada es más lista de recomendados Así es, bueno, vamos a nuestro corte publicitario En librería sónica Literatura para untar Estás en sintonía de Librería Sónica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 regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Luis está bailando, ¿viste? Sí, es que ese tema es maravilloso. ¿Qué <ríe> es? Cuéntanos. Bueno, estamos escuchando el tema I Love to Change the World, algo así como me gustaría cambiar el mundo de la agrupación Ten Years After, una canción que es del año 1971 y esto a propósito de que hoy, 19 de diciembre, pero el año 1944 naciera su cantante y guitarrista Alvin Lee tremenda canción, ¿verdad? Maravilloso. No, tenías que ver a Luis bailando, lástima que no hay webcam para que lo vieran bailando. <risa> Vamos a ver si el año que viene ponemos un stream. Oye, sería bueno, ¿verdad? <risa> Música y poesía en librería Sónica. Hoy Linsabel va a regalarnos a todos nosotros, a nuestros amigos oyentes y por supuesto a Luis Enrique, nuestro operador y a mí, una um, lectura, un fragmento de Paradiso de José Lezama Lima A veces lo invisible, que tiene una pesada gravitación Y en eso se diferencia de lo irreal, que tiende más bien a levitar Se muestra limitado, reiterado, con lamentable tendencia al lugar común Me dormí con un sueño ocupado y ojoso hasta la medianoche Así que me desperté con una mitad del cuerpo muy descansado, aunque no podía precisar cuál era esa mitad. Aunque la medianoche es muy propensa a las barrabasadas con lo invisible, no me desperté sobresaltado. Casi despertándome en esa medianoche, noté un ruido que venía del sitio donde se mostraba el sillón. Lancé lentamente la mirada. Todavía me quedaba un residuo indeciso del sueño hasta ese sitio del ruido. El sillón y el ruido no se me mostraron en una sola acabada sensación hasta que encendí la lámpara. Pero entonces pude notar con cortante precisión que el sillón se movía sin impulsarse. Se movía sobre sí mismo, pudiéramos decir. Desde el primer momento tuve la seguridad de que no había sido el roce de algún ladrón, ni tampoco el enojoso tropiezo con el gato en persecución de su enemigo. La movilidad del sellón tenía tal sencillez, aún en el marco feérico de la medianoche, que pude volver a dormirme. Al despertarme sentí que la otra mitad de mi cuerpo se había añadido a la otra mitad desconocida, que al despertarme en la medianoche ya lucía descansada y plena dentro de una melodiosa circulación que se había remansado a la sombra húmeda. Y eso era un fragmento de Paradiso de José lesama Lima, acompañado eh, musicalmente del cascanoes de Tchaikovsky, específicamente de La Danza del Hada del Azúcar, que abre el segundo acto. Fue estrenado el 18 de diciembre de 1892 en San Petersburgo ante la presencia del zar. Bueno, ya que estamos con los, el cascanueces de fondo, va a aprovechar entonces y voy a hacer algunas recomendaciones para los regalos de Navidad de los más pequeños y los adolescentes que tenemos en la casa. Empecemos por los adolescentes. Hay una, un libro que leí comenzando el año por cortesía de Random House Mondador y que se llama Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith. Es el único libro que escribió Betty Smith y el mismo Paul Auster que lo rescató para esta reedición y lo prologó. Eh, dice que es una de las joyas de la literatura juvenil que no deberían perderse Así que vamos a hacerle caso al, a Paul Auster y vamos a buscar Un árbol crece en Brooklyn Es una lectura muy rica sobre la historia de una niña de que es descendientes de inmigrantes en Brooklyn a principios de siglo y cómo se van acomodando y cómo va a través del esfuerzo y de los estudios cambiando una perspectiva de vida y teniendo una movilidad social a un grado superior a lo que fueron sus anteces antes antepasados, antepasado, perdón. Sí, bueno, y tienen esa esa recomendación del Insabel, yo sigo Ya verdad que faltan, ah, dos ah, fal perdón, era para sí, era, adolescentes. Eran tres. Ahora para lo para los otro grupo de adolescentes Ajá. que son un poco más aventureros y quizás la lectura Son de esos muchachos que dicen, pero ese muchacho yo nunca lo veo leyendo. Esto es infalible. Hay dos libros, uno que se llama Stitch, que es de cómics, y otro cómic que ha causado un furor increíble uh -huh. entre los adolescentes tempranos, 10, 12 años, hasta los 15, 16 años, que es son la serie de aventuras de Scott Pilgrim. Uh -huh. Háganse de Scott Pilgrim Cuando lean el primero van a saber por qué Y si van a la página web de scottpilgrim.com Pueden hasta hacerse su avatar De verdad, es una lectura eh, Que no implica Sino que vas a disfrutarla Y que además te acerca A un género que sirve muchísimo Para después saltar a otras lecturas mayores Scott Pilgrim Luego, otro libro para los más pequeños Y que 10 de la editorial Norma Es un libro... Escrito e ilustrado por Elena Odrio Sola, que se llama Al contrario. Y es un libro-álbum muy sencillo de un niño que se despierta un día y tiene un una especie de duende en su casa que todo lo que él quiere hacer bien hace que lo haga mal. hasta Y le lleva a la contraria en todo lo que él dice, uh -huh. hasta el día que él descubre cómo deshacerse del duende. Ah, imagínate tú. Bien, en este orden de ideas, yo les recomiendo después, en, en el mismo orden de lectura que yo hice, Elizabeth Costello de Coetzi, ensayo sobre la ceguera de José Saramago, de esto hay una adaptación también cinematográfica, no está mal, eh, se puede ver muy bien, pero evidentemente, a mi juicio, el libro es superior. Después está La herencia de la tribu. Es una osadía uh -huh. poner ensayo sobre la ceguera uh -huh. en el cine. Sí, sí, sí, sí, realmente hay escenas... Eh, partes del libro, por llamarlo de la manera más correcta Que son espeluznantes Cuando los grupos de ciegos están en determinadas acciones Que en la película no creo Que no alcance ese dramatismo Que sí tiene en la, en la lectura Después bueno está La herencia de la tribu de Ana Teresa Torres Creo que es uno de los libros que más es subrayado Y anotado en mi vida Por la cantidad de reflexiones estupendas que hace Ana Teresa, sobre justamente esa mitología de la independencia, del libertador, de la fundación de nuestra república, etcétera, etcétera. Después está un libro que, a mi juicio, de nuestra literatura nacional, es uno de los libros que tiene mmm, mejores cualidades como para exportar nuestra literatura. Y me refiero al libro de Numa Frías, Baruca. Es un libro extraordinario que tiene una prosa... Como le dije yo en su momento, una prosa casi poética. Así que si usted tiene la oportunidad, yo le recomiendo este libro. Es un libro que usted va a vivir sí. en, cuando lo lea. Lo sí. va a oler, lo va a percibir con todos sus sentidos, porque está escrito de esa manera. Las descripciones sí, sí, sí, sí, sí. son tal que usted puede sentir hasta la textura de los helechos que describe Numa Frías. Sí, realmente un libro extraordinario, como dije al principio, con, con una calidad de exportación única. De verdad que sí. Después está un libro... Que lamentablemente no se consigue afortunadamente me lo me lo prestó a mi amigo de esta casa El librero eh, royal michelena el libro lluvia de victoria de stefano es un libro breve pero eso es literatura de la buena donde las reflexiones eh, de la propia autora están allí inmersas a través de ese otro yo eh, que, que es la protagonista que se llama eh, clarís no recuerdo el apellido no y bueno para variar como digo yo después seguí con Coetze leyendo Esperando a los Bárbaros mm. realmente la, la, la línea temática de Coetze eh, sigue siendo prácticamente la, la misma pero no por eso deja de ser exquisita porque la manera que él tiene de, de enfocar el, el espíritu eh, las debilidades de los seres humanos eh, es único y eh, el libro ya cambiando de tema ¿no? leí mientras escribo por fin lo conseguí por fin no lo, lo, lo editó en de bolsillo mientras escribo de stephen king donde bueno eh, aquí lo sabroso es ver o en todo caso leer cómo hace stephen king para estar en su proceso creativo de escritura el libro la mitad prácticamente es una es una biografía de él mismo una autobiografía fantástica donde hay unos episodios de él cuando niño que después de haberlos vivido, tú dices que a un razón este señor escribe lo que escribe, porque son cosas espeluznantes tanto como los libros que él escribe. Después leí Bajo las Hojas de Israel Centeno, un libro realmente trabajado donde eh, si parpadeas pierdes, es decir, tienes que concentrarte al 100% para eh, seguirle eh, el hilo, pero no por esto deja de ser extraordinario. La prosa de Centeno es, es muy buena y ya no digo más los nombro para darte eh, también chance ¿sabes? porque nos quedan muy pocos minutos dos otros libros que leí y no tuve el tiempo de reseñarlo eh, La enfermedad de Alberto Valeratisca eh, eh, Poemas Selectos una edición bilingüe de Rafael Cadenas Adiós en Madrid Poesía también del poeta guayanés Francisco arévalo y cierro y cerré este año con Conversaciones de Woody Allen el psicoanalista de John Kassenbach y para variar nuevo Beatles, como dice Sésame y Rondón, para variar, cerré el año leyendo Hombre Lento de Coetzee, que lo interesante de este libro, Hombre Lento, aquí participa un personaje suyo que se llama Elizabeth Costello, que es la que es la protagonista de la novela Elizabeth Costello. Bueno, fíjate, eh, para ir entonces ahora al lado poético, ¿qué no podemos dejar pasar una lectura que fue muy satisfactoria y que además nos habla de lo vivo que está la poesía y que además el libro fue premio nacional del libro y la, del Senal, que es el libro de la antología del Ojo Errante, editado por El peso Luble donde los, se publicaron una antología de los poetas pertenecientes al taller uh -huh. El Ojo Errante, que lleva la poeta Eda Armas. También de Belkis a Redondo Olivo, quien fue la editora por El peso Pesoluble, Vídico eh, nos mandó La Voz de los Grillos, un poemario muy hermoso, sentido, con versos bastante íntimos que permite entrar en la vida y la mirada sobre el mundo de la poeta. Cantos cardinales de Adán Zamora, otro poemario que contrario a la voz de los grillos con esa intimidad es un poemario que si bien toca lo íntimo se centra en la visión del mundo exterior y como esa avasallante vida nos abruma muchas veces bien. otro libro que me gustó muchísimo este año y que lo retomé a principios de año o sea, lo había empezado en diciembre pero luego lo, empecé, lo, lo retomé como debe ser al principio de año en enero Fue carta sobre la poesía de Stefan Mayarmé, editado por este Poetas del Mundo, la colección del Perro y la Rana, que de verdad es un excelente libro y te da muchísimas ideas sobre la visión del poético de Mayarmé. Así es. Bueno, Creo que estamos en tiempo Crees muy bien porque hemos llegado al final de nuestro no programa No Sí, hemos llegado al final no. Yo espero que les haya gustado a todos nuestras eh, recomendaciones <coughs> de lectura Hoy es 19 de diciembre, tiene chance de ir a buscar su regalo en Navidad Qué cosa más rica que regalar un libro, ¿verdad, Linsabel? Maravilloso Bueno, y hemos llegado, espero que la pasen muy bien Reciban una feliz Navidad en nombre de todo el equipo de producción de Librería Sónica, de Linsabel Noguera, de Luis Enrique Delgado De Jan Martínez que siempre le hace el quite de este servidor y bueno, pasenla bien en esta Navidad y nos despedimos, como es costumbre con la frase del día Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos Simón Bolívar en la dirección general, Jaime Lestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Perera. Los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Lynn Saber Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando la estupenda voz de esa mujer tan fea y horrible. No mentira, bellísima, espectacular Emily, que nació el 13 de abril del año 1981 acompañando a la banda Cedar, el tema Broken. se representó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.